Hola, buen día. Pablo, Juan Pablo y Lautaro. ¿Cómo bien. están? Muy bien. bien. bien, bien. Eh, Betty, queríamos charlar con vos eh, porque el Consejo Directivo de la Facultad eh, declaró de interés la realización de la cuarta marcha del Orgullo, eh, que se va a realizar el mes que viene. Eh, a ver, contanos. Eh, sí, así es. Eh, a partir de un proyecto que presenta eh, un grupo eh, que está realizando una acción de extensión de la Facultad, Eh, esa iniciativa la presentaron el Consejo Directivo para no solamente otorgar el aval institucional a la marcha, sino también eh, declarar el mes de noviembre como mes del orgullo. Y en ese marco se van a realizar distintas acciones, eh, acciones puntuales, eh, bueno, vinculadas con las reivindicaciones, el reconocimiento. Eh, de todo lo que tiene que ver con el, bueno, el mes específicamente y la comunidad LGTBIQ y más. ¿Es la primera vez que ocurre esto en la facultad? En realidad eh, habíamos otorgado en otras eh, oportunidades eh, una, un apoyo, una declaración de apoyo al, al, a la marcha pero en este caso es una acción más sistemática, y ya te digo, el grupo de la acción de extensión que dirige el doctor Eric Morales Smoker, que es una acción eh, que está trabajando sobre la recuperación, recopilación de todas las acciones llevadas adelante por el movimiento, eh, en, bueno, como propuesta al Consejo Directivo, y que el Consejo Directivo hace suya, eh, se presenta esta, esta acción. Bien. Eh, Betty, aprovecho este consulto. Eh, se está desarrollando un paro de la docencia universitaria en este momento. Eh, ¿Cómo afecta eh, a la Facultad de Humanas? Eh, sí, efectivamente, el, eh, bueno, el reclamo y la protesta que está realizando el, este, la Asociación de Docentes Universitarios tiene impacto en la Facultad de Ciencias Humanas y también en el colegio de, de la universidad, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas, con distintos porcentajes de, eh, bueno, de acatamiento o de cumplimiento del paro. En realidad, eh, bueno, dado que se trata, insisto, en, en, en un reclamo por distintas cuestiones, este, es cierto que en algunas, uh, digo, en muchas de las, de las eh, cátedras, de los equipos de cátedras, de los equipos docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, tienen un gran porcentaje de adhesión al paro. Bien. Yo también te cambio de tema. Y, ¿Ha habido novedades del tema del colegio universitario? De, de la construcción de un futuro colegio, bueno, lo que se viene conversando de distintas maneras. Eh, estamos avanzando con el proyecto que ya eh, se presentó a la comunidad del colegio, un proyecto que desde la Secretaría de Coordinación y Planeamiento de la Universidad, eh, trabajando con tu, conjuntamente con un equipo de arquitectos, Eh, que, bueno, que vienen del Ministerio de Educación y que han eh, realizado proyectos en distintas eh, universidades del país, eh, proyectos de colegios preuniversitarios, están avanzando con eh, también eh, la adecuación de las necesidades, de las demandas que tiene el colegio con la normativa urbanística y bueno, tratando de definir el proyecto ejecutivo final que se eh haría mediante un mecanismo licitatorio eh, una vez que esté aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación y de la gestión obviamente de la Secretaría de Política Universitaria. Pero para cuándo imagina, un... eso ¿Qué, qué, cuál es eh, el, el... Eh, en realidad la presentación del proyecto, o sea lo hemos puesto como un horizonte cercano, eh, la presentación durante este año y después ah. quedará en los tiempos de De, bueno, también de, de los recursos presupuestarios que hay que afrontar que eh, son extra presupuestarios a la universidad, por supuesto. Eh, Betty, a mí me quedó una, pendiente una pregunta sobre el primero de los temas que hablamos, más allá de la, de la declaración eh, de la marcha del orgullo. Quería preguntarte, eh, ¿cuántas personas trans o travestis o del colectivo están eh, ahí trabajando en la facultad? Eh, nosotros eh, cumplimos con la resolución del Consejo Superior, que es la de, bueno, la de incluir eh, personas trans dentro de la planta eh, no docente y así lo hemos cumplido, eh, tanto para la sede Santa Rosa como para la sede General Pico. Eh, pero bueno, en un concepto de... de eh de diversidad funcional y y de y de trabajar con bueno con, con distintas este personas y en un concepto amplio de diversidad eh no no no te doy el número de las personas sí te digo que estamos cumpliendo con El, el porcentaje que ha establecido eh, la resolución eh, aprobada por el Consejo Superior. Es decir, que dentro de la, de la Facultad de Humanas, en la sede de Santa Rosa y en la sede de General Pico, hay personal no docente que pertenece justamente o está trabajando dentro del programa de inclusión trans. Exactamente, sí, sí, caso, eh, específicamente en la sede General Pico. Una uh, cuestión más, eh, supongo que vendrán viendo de reojo el, el el tratamiento del presupuesto nacional, se prevén recortes vinculados con el área educativa y con la universidad en particular. ¿Tienen garantías de que va a haber fondos suficientes para hacer concursos y recategorizaciones el año que viene? Eh, el proyecto que eh, presentó el, el, se presentó en el Congreso y que ya tiene media sanción en realidad, según las cifras planteadas por el, por el CIN y por el Ministerio de Educación, tendría un, un aumento que estaría más o menos acorde con la inflación, un poco más. Luego después viene la distribución a nivel de universidades y dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, la distribución hacia el interior con las distintas unidades académicas. Nosotros este año hemos funcionado con el presupuesto prorrogado a raíz de claro. que el Congreso Nacional no aprobó el presupuesto y luego fueron eh, arribando partidas específicas, por ejemplo, ahora para funcionamiento y para poder atender eh, los, las distintas erogaciones que incluso los gastos de funcionamiento han tenido un enorme aumento por la inflación. Lo que quiero decir, y con respecto a lo que vos me preguntás, en realidad... Eh, nosotros, y digo y desde la facultad, hay un programa de, de concursos que se ha implementado durante este año y que se está desarrollando regularmente porque son concursos que estaban aprobados, muchos de ellos en, en años anteriores, y eh, al, lo que implican es la regularización de cargos en, los misma, en la misma dedicación y en la misma categoría, y hay otros que permiten un mejoramiento a partir de las disponibilidades que vamos teniendo, eh, ya sea por un mayor presupuesto o por, eh, bueno, las, las vacancias que se van produciendo por, por renuncias, por jubilaciones y demás. O sea que hay un, eh, digo, un estricto y riguroso manejo de, y la administración de los fondos presupuestarios porque obviamente no son eh, demasiados. Beatriz, eh, no sé si quedó algo que nos quieran comp completar, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición para cualquier consulta. Bien, que tengas buen día. Muchas gracias, Bien. muchas gracias.